Gusti, Gusti, y bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriosar y Ratia. 9 y 4 minutos de la mañana de este viernes 4 de mayo, ahora mismo tenemos una temperatura en Berriozar de 13 grados con tiempo mayormente nublado y que parece que este tiempo nublado puede dar paso a algunas tormentas conforme avance el día eso sí, la temperatura parece que irá en ascenso hasta los 17 grados de máxima que se prevén para hoy y ya de cara al fin de semana, aunque la temperatura No variará con máximas entre los 16 y los 17 grados Parece que volveremos a ver la lluvia Aunque sea de forma esporádica y no muy fuerte Para el lunes se espera otro ascenso en las temperaturas Que se acercarán a los 20 grados y volveremos a ver el sol Tiempo, por tanto, típicamente primaveral, el que estamos viviendo durante estos días eh, y para, no del tiempo, sino de otras muchas eh, cuestiones. Vamos a hablar en el Berrión de hoy. Yo creo que, salvo del tiempo, hablaremos de casi todo, ya que estaremos con Fermín Irigoyen técnico de cultura del Ayuntamiento de Berriozar, para que nos hable de las próximas citas de los próximos eventos culturales que se han organizado aquí en Berriozar, tanto por el ayuntamiento como por el resto de grupos, de colectivos y de gente que quiere trabajar en favor de la cultura en Berriozar. Pero tenemos otras muchas cuestiones de las que hablar, muchísimas cuestiones, muchísimas noticias que trataremos en nuestro boletín informativo, boletín al que damos comienzo ya mismo, así que quedaos con nosotros, quedaos en la sintonía de Berriozar y Riatia en el 100.8 de FM o en guzquiplaza.net porque vamos a comenzar. Bien, y comenzamos nuestro boletín informativo de hoy viernes 4 de mayo con una llamada a la huelga. Es la que han realizado los sindicatos ELA, LAB, ST y las ISK que han convocado a los 130.000 empleados del sector público de Ego Euskal Herria a una huelga el próximo 31 de mayo para denunciar con dureza los recortes que las distintas administraciones y el gobierno español del Partido popular vienen aplicando continuamente durante estos tres últimos años, así como las medidas antisociales y las políticas encaminadas a desmantelar los servicios públicos, según explicó Aranchi Sarasola, responsable del sector público de LAB. Por su parte, Belén Arrondo de este reclamó a todas las instituciones vascas que no acepten ni apliquen las medidas de Madrid e Igor Izaguirre, responsable de la Federación de Servicio Público de ELA, insistió en la necesidad de poner en marcha políticas de creación de empleo y el fin de la destrucción del mismo. Sarasola remarcó que los gobiernos y administraciones públicas no han tenido ningún reparo en cambiar las leyes, romper las reglas del juego, despreciar la normativa laboral internacional o acabar con los derechos básicos. Los cuatro sindicatos criticaron que la excusa de hacer frente al déficit público está sirviendo para recortar servicios básicos al conjunto de la sociedad y es por ello que han hecho este llamamiento conjunto para el próximo 31 de mayo es lo que, con lo que abrimos este informativo huelga general en el sector público Y si hablamos de la huelga, no podemos dejar de mencionar las detenciones que tuvieron lugar ayer eh, con motivo de la huelga del pasado 29 de marzo. Ya son 35 las personas detenidas por este motivo. La policía española detuvo ayer a otras cinco personas por la huelga general en Navarra. Entre los arrestados destaca un dirigente del la AP, Saúl Aránguibel, responsable del área de servicios privados. Los otros tres adultos detenidos son Ander Baiano... En Barañain, Fermín Martínez Enansuain e Iván García, vecino del barrio del Casco Viejo de Pamplona. El menor testificó en el juzgado por la mañana y el resto quedó libre tras declarar por la tarde. Los delitos son similares a los de la anterior redada contra 14 personas, es decir, delito contra los derechos de, las, de los trabajadores y desórdenes. Es la cuarta operación policial desde el 29 de marzo. Primero se detuvo a dos personas en la comarca de Pamplona, luego a otras dos de Estella y después a 14 eh, y ahora estas cinco de las que estamos hablando sumados a los 12 detenidos del día de la huelga son 35 detenidos en Navarra con motivo de la huelga general. Lab realizó una concentración ayer junto a la comisaría y ha convocado otra para hoy frente a la delegación del gobierno y el sindicato ELA ha criticado la operación policial. Más noticias de la comarca de Pamplona y nos vamos ahora a Egues, donde José Choandía, el alcalde, ha perdido el favor del partido socialista de Navarra que ha emplazado a UPN a buscar a otro alcalde y se ha sumado así al resto de grupos de la oposición que reclaman la dimisión de Josécho Andía. El PSN acabó con sus dudas ayer cuando sumó sus votos a los de Nafarro, Abay, Bildu e Izquierda Esquerra para pedir la dimisión del alcalde de Hues, Josécho Andía. La votación sobre la continuidad del primer edil llegó al pleno dentro de las conclusiones de la Comisión de Investigación que ha detectado 52 irregularidades durante la gestión de Andía, algunas de ellas constitutivas de delito, de ser probadas en los juzgados de Aoiz. Hace dos semanas, cuando se votó en la Comisión sobre la exigencia de dimisión, el PSN se abstuvo, pero en el último momento cambió de opinión. Pese a ello, la senadora María Chivite, portavoz del PSN en WES, dio una última oportunidad a UPN lanzándole un ultimátum para que se deshaga de Andía si no quiere enfrentarse a nuevas medidas en alusión a una eventual moción de censura. UPN gobierna en minoría en Egues gracias a la compleja distribución de los concejales. El partido de Yolanda Barcina es el mayoritario pero solo tiene seis ediles le siguen Nafarro Abay con cuatro y hay un triple empate entre Bildu, PSN e Izquierda Esquerra que tienen dos representantes cada uno Cierra el complejo Puzle, el único concejal del PP y ayer solo los ediles de UPN respaldaron al alcalde ya que el, el Partido Popular se abstuvo Y terminamos nuestro repaso a la actualidad de la comarca de Pamplona con una nueva, eh, bueno, nuevas denuncias, eh, este, en este caso en La Chantrea, y es que la Policía Española ha remitido a la Audiencia Nacional la información referente a los incidentes registrados el pasado fin de semana en el barrio de La Chantrea por posible apología del terrorismo, según informó ayer la delegación del Gobierno Español, que añadió que aparecieron banderas a favor de ETA y fotografías de presos terroristas junto a la carpa en torno a la cual se concentraban las celebraciones Esas son, eso es eh, lo que aparece en el informe de la policía la delegación insistió también en que se registraron daños materiales en la fachada de la parroquia San Cristóbal y en una sucursal bancaria, un robo en un comercio y la quema de un contenedor el grupo municipal de UPN en Pamplona emplazó a la comisión de fiestas de la chantrea a que se desvincule de todos estos incidentes y que los condene públicamente y afirmó que la llamada del terrorismo, perdón, que la llama del terrorismo está viva y que muchas personas están muy lejos de haber pasado página, como en ocasiones se quiere hacer creer. UPN lamentó que grupos de personas amparándose en la celebración de las fiestas de un barrio se dediquen a hacer apología del terrorismo. El Ayuntamiento de Pamplona, dirigido por UPN, mantiene una férrea oposición a la celebración de fiestas populares, participativas e igualitarias en los barrios de la ciudad, criminalizando a sus organizadores y poniendo trabas para la celebración de actividades como el concurso de calderetes de la chantrea. En esta ocasión la comisión de fiestas tenía permiso para celebrarlo en alemanes pero el ayuntamiento impuso varias condiciones como que no hubiera carteles en el entorno. Ahora sí, pasamos a las noticias de Berriozar y lo hacemos con una charla. Y además seguimos hablando de huelga, ya que como todo el mundo recordará, los sindicatos hicieron un llamamiento conjunto para la huelga del pasado 29 de marzo. Una huelga secundada por una gran parte de los y las trabajadoras, tanto en Berriozar como en toda Navarra e incluso en todo el estado. Sin embargo, hay quien se pregunta ¿y ahora qué? Intentando dar respuesta a esa pregunta, los sindicatos con representación en Berriozar han organizado una charla que tendrá lugar el próximo miércoles 9 de mayo a las 7 de la tarde en el Kulturgune del Ayuntamiento. Otra charla eh, esta vez sobre la conquista de 1512 en la Sociedad Zulu Alay. Con motivo del quinto centenario de la conquista del Reino de Navarra por eh, parte de tropas castellanas, la Sociedad Zuloalai de Berriozar ha organizado una charla coloquio sobre el tema. El ponente será Fermincho Sánchez y la cita tendrá lugar en la propia Sociedad Zulu Alay el próximo martes 8 de mayo a partir de las 8 de la tarde. Asimismo, recordamos que el próximo miércoles 9 de mayo se abrirá el plazo para presentar solicitudes de ayuda económica para el comedor de la escuela infantil. Estas solicitudes deberán realizarse entre el día 9 y el día 31 de mayo, ambos inclusive en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y hablamos de deportes en Berriozar y Ratia comenzamos no con el fútbol sino con el campeonato de Socatira 4x4 en el que Berriozar tendrá representación este año por séptima vez en Navarra tendrá lugar durante todo el mes de mayo el campeonato de Socatira sobre goma 4x4 la primera jornada tendrá lugar mañana 5 de mayo en la plaza de Los Burgos de Pamplona a las 5 y media de la tarde y en caso de lluvia en las piscinas de la chantrea. Las siguientes jornadas tendrán lugar el 13 de mayo en Echagri Aranaz el 19 de mayo en Amayur y por último el 27 de mayo en el Valle de Araiz ya sea en Betelu o en Atayu Como hemos comentado, Berriozard también participará en esta edición del campeonato jugando en todas y cada una de las jornadas. Suerte pues a los deportistas Berriozard-Tagreas Y hablamos ya de los señalamientos de este próximo fin de semana eh, del Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos con fútbol masculino. El equipo Berriozar de Primera Regional se enfrentará al Ulzama el domingo a las 4 de la tarde en Lecumberri. El equipo juvenil tendrá como rival al San Ignacio el sábado a la una aquí en Berriozar, mientras que el cadete A se enfrentará al Gaz de Berriac el sábado a las cuatro y media en Ansoain. El infantil A tendrá como rival al colegio San Ignacio el sábado a las once y media de la mañana en Berriozar. Y en Berriozar se jugará también el partido entre el infantil B de Berriozar y el Ademar el sábado a las diez de la mañana. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional femenino de Berriozar se enfrentará a Osasuna el sábado a las 4 de la tarde aquí en Berriozar, mientras que el equipo de fútbol 7 femenino tendrá como rival al Beti Gaste también el sábado, aunque a las 10 y media en Lesaca. Y en fútbol 7 masculino Cuatro representantes de Berriozar eh, A, B, C y D El A se enfrentará al Burlades El sábado a las 11 y cuarto en Berriozar Y tendremos derbi Berriozar Tagria entre el fútbol 7B Y el fútbol 7C de Berriozar Que jugarán el sábado a las 5 y media De la tarde, como no podía ser de otra forma Aquí en Berriozar También jugarán aquí el, eh, Los chavales del fútbol 7D Que se enfrentarán a la Tarrabia El sábado a las 10, como hemos dicho aquí en Berriozar y terminamos con los señalamientos de Fudbito. Berriozar A jugará contra la Icastola San Fermín el sábado a la 1 en Cisur menor Berriozar B tendrá como rival al Amigo el sábado a las 11 en Berriozar y el Berriozar C jugará contra el Burlades el sábado a la 1 eh, también aquí en Berriozar Berriozar D tendrá como rival a Mendy el sábado a las 11 de la mañana en Mendy y el Berriozar E se enfrentará a la Icastola Mayor el sábado a las 12 del mediodía en Berriozar. Berriozar F y Berriozar G jugarán ambos contra los dos eh, equipos de Irabia el sábado, eh, los de Berriozar F jugarán a la 1, los de Berriozar G lo harán a las 12 y mientras los del F tendrán que desplazarse hasta la chantrea, Berriozar G jugará aquí en, en casa en Berriozar. El Berriozar H se enfrentará a la Icastola Jasso el sábado a las 11 en la propia Icastola Jasso. El Berriozar I hará lo propio contra el Mendy Jorri el sábado a la 1 aquí en Berriozar. Y por último el Berriozar J se desplazará a Ansuain para jugar contra el Gaste Berriak el sábado a las 5 de la tarde. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo, con repaso deportivo incluido. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Retia en el 100.8 DFM y a todas horas en internet en neguskyplaza.net. Berriosar y Ratia, en el 100.8 de FM. Berriosar y Ratia, en un punto sorti. Sábado 12 de mayo, Los Cubas, día de puertas abiertas. Comida, concierto, monólogo, Karaoke. Ey, vamos, solo tienes que venir y apuntarte en la Sociedad Gastronómica Los Cubas. Tu día de puertas abiertas te espera. Ey, ¿a qué esperas? ¡Nos vamos! ¡De fiesta! ¡Te subes! Recuerda, 14 horas comida, 19 horas concierto, 24 horas monólogo y karaoke. Sábado 12 de mayo. Los Cubas. Ey, que no te lo cuenten. Sábado 12 de mayo, 10 de la noche, Peña La Varga de Berriozar, La Varga Metal Fest. En concierto, Ícaro, Nucore y Kous. Sábado 12 de mayo, con entrada gratuita en la Peña La Varga de Berriozar y desde las 10 de la noche, La Varga Metal Fest.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 is true And I it all to you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 This is International Big Mega Radio Smasher. Because time, having a good time with you. I'm telling you. I, I, I had the time of my life. And I never felt this way before. And I swear, this is true. And I owe it all to you. bastard. <laughs> See, that's called drama, That now you know what's going to come next. eat I'll eat mine. We're gonna throw it back to you But By now you should have somehow realized what you got to do I don't believe that anybody feels the way I do 9 y 29 minutos de la mañana seguimos eh, adelante en Berrión, estáis escuchando Berriozar y Riatia en el 100.8 de FM y en estas fechas recién entrados en eh, mayo eh, siempre se nos acumulan las eh, citas culturales, parece que van apareciendo como, como setas eh, pues diferentes actividades eh, que se celebran aquí en Berriozar o que las organizan en grupos eh, o colectivos de Berriozar y para hablar de todo ello tenemos ya con nosotros al técnico de cultura del ayuntamiento de Berriozar Fermín Irigoyen Caixo Fermín Egunon Sí, parece que no te escuchamos bien, no sé qué puede ser vamos a intentarlo de nuevo Caixo Fermín Egunon No, no, pues vamos a intentar arreglarlo y volvemos en breves instantes be the day but i'll never throw it back to you by now you should have somehow realized what you're not to do Bueno, parece que ya hemos solventado esos eh, problemas técnicos, así que ahora ya podremos hablar eh, con tranquilidad con el técnico de Cultura Fermín Irigoyen. Caicho Fermín Egunon. Egunon. Eh, bueno, al final hemos tenido que cambiar de micrófono Es lo que, <ríe> es lo que ha pasado que... Pero bueno, es lo que Tienen también estas pequeñas radios pues Que, que tienen muchos años Y el equipamiento a veces pues, eh, no, es, no es el mejor O no, no está en las mejores condiciones Pero bueno, eh, nos sirve eh, Para poder hablar de La agenda cultural, que es de lo que Veníamos eh, a hablar Y tenemos muchísimas Actividades, que es lo que comentábamos antes ¿no? que, que conforme se hace cerca el verano, en estos meses primaverales, pues aparecen muchas actividades culturales organizadas por, por colectivos de, de Berriozar y por el, por el propio ayuntamiento. Eh, comenzamos por música, si te parece, Fermín, por un ciclo de bandas de música. Eh, sí, es eh, una de las primeras actividades que tenemos y va a haber, eh, de hecho, tres eh, conciertos eh, con distintas bandas de música. Eh, hay que decir que está organizado por la banda de música Doñua de Berrizar uh -huh. y el primero de los conciertos tendrá lugar este próximo domingo, el día 6, uh -huh. será a la 1 del mediodía y eh, se nos servirá, además, para inaugurar eh, la nueva pérgola de la Plaza Euskal Herria, uh -huh. Eh, si el tiempo lo permite. Sí, bueno, esperemos que, que lo permita. Además, será una ocasión bonita para eh, una nueva inauguración dentro de la Plaza de Euskal Herria ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, en este caso, es la agrupación musical nájerense de uh -huh. Nájera, que es la que nos visitará. Eh, el ciclo tendrá continuidad con la actuación de la propia banda de música Doñúa de Barrizar uh -huh. el domingo día 13, en esta ocasión en el casco viejo de, de Barrizar. Uh -huh. eh, todos los años con ocasión de San Isidro, que es una festividad que se ha celebrado de, desde hace muchos años en el casco viejo, se suele hacer un concierto en, en, uh -huh. en la parte vieja de Barrizar. Entonces tendrá lugar también, como hemos dicho, el día 13, día 13. a las 11 y media de la mañana en eh, la plaza del casco viejo. Uh -huh. Y, y para cerrar último, el ciclo, sí, eh, decir que vendrá, nos visitará también la banda de música de Gecho el día 27 a la 1 del mediodía y también en la pergola de la Plaza Euskal Herria. Perfecto, ese ciclo de bandas de música que tendremos eh, a lo largo de este mes en Berriozar. Y también nos tienes que hablar, me parece, de dos concursos, ¿no es así? Dos concursos que además también tienen eh, una larga tradición aquí en Berriozar. Sí, así es. Eh, tenemos por una parte, sacamos ya las bases del concurso de cartel de fiestas eh, de cara a que bueno, pues la gente se pueda presentar y nosotros nos podamos dotar de los carteles, principalmente el, el ganador que será el que ilustre el programa de, uh -huh. de fiestas de, de este año. Entonces hay que decir que el plazo está abierto a partir del día 14 para la entrega ya de, de trabajos uh -huh. y que de cara a junio será cuando con todos los trabajos presentados pues podamos elegir entre, entre ellos. Uh -huh. Este es el primero de los concursos y el siguiente, que también ya cuenta con varios años en la localidad, es el concurso de fotografía, una imagen desde la discriminación a la igualdad, uh -huh. que lo que busca es trabajar en valores de igualdad de, de género. Y bueno, pues eh, la verdad es que ha tenido bastante difusión estos últimos años muy, Una participación importante a nivel eh, eh, local y foránea Y pues que también está el plazo abierto de presentación Desde el 16 de mayo hasta el 20 de junio Desde el 16 hasta el 20 de junio Perfecto, siguiendo adelante ten Tenemos también eh, un día grande, un día importante Que es el día de Berriozar Que este año, bueno, es el día 26 sábado, ¿no? Así es Es una festividad que, aunque no lleva demasiados años, eh, 10, 11 años es lo que cuenta eh, de, de experiencia, se ha arraigado de una forma tal que cada todos los años nos desborda. Y sigue creciendo cada año ya son más las actividades y las propuestas que nos, que nos llegan y a las que no hay forma de decir que no, con lo cual <risa> prácticamente se nos queda pequeña la plaza de Guzqui que es de las pocas ocasiones del año que esto nos ocurre, ¿no? Sí, sí, sí, ¿qué vamos a tener para ese, para ese día? Tenemos... poco que la gente ya lo sabe, pero bueno Hay no unas cuantas está cosas no de, forma... de más recordar. Sí, de formato habitual, ¿no? Como es eh, pues el comienzo con la feria de artesanía eh, tendremos al grupo de talos eh, Esculán eh, uh -huh. que vamos, eh, nos alegran la mañana y nos, eh, nos hacen que podamos Vamos a acompañar el resto de las actividades con algo en el estómago. Eh, tenemos eh, también el encuentro de encaje de, de bolillo y este año, además, se van a sumar otras actividades eh, novedosas. Por ejemplo, el año pasado, en junio, se hizo una, fe una fiesta... Eh, ...con el tema de hábitos saludables... Uh -huh. ...pues este año los comercios a nivel local... ...que trabajaron en este tema... Eh, ...se van a poner también el día de barrizar... Uh -huh. ...con lo cual es posible que incluso... ...peatonalicemos la calle Arte Cale... ...para poder dar cabida a tanto, a tanto puesto... ...madre mía... Eh, ...hay algunas otras eh, actividades... ...que también eh, quieren eh, tener eh, su puesto... Su, ...su cabida en esta festividad... Eh, ...como puede ser eh, el tema de 1512-2012 en Navarra... ...entonces pues stands va a haber eh, unos cuantos... ...se le sumará también eh, el, eh, una eh, pequeña mini feria de animales... ...que se suele hacer estos últimos años... ...que suele servir sobre todo para eh, entretenimiento... ...de los más pequeños... ...y a todo esto lo acompañará pues tanto la actuación... ...de la comparsa de Gigantes... ...como de la banda de música Doñú... ...a partir de las 12 y media de la mañana y antes del grupo de danzas Chiqui Ulargi que a partir de las 12 también eh, nos eh, ofrecerá sus, sus danzas en, en la plaza. Pues eh, todo un día de actividades, el próximo día 26, que no se os olvide, bueno, alguno ya lo tendrá marcado en el calendario, pero bueno, el próximo día 26, sábado, el día de Berriozar, eh, con un sinfín de actividades aquí en la, en la plaza Eguzqui. Sí, alguna cosilla más también eh, querías comentar. Sí, eh, aparte de las actividades que habrá por la tarde y tal, este año como novedad también decir que el eh, tema de los calderetes eh, no va a ser en el formato de concurso eh, como se solía hacer estos últimos años sino que lo vamos a igualar con eh, los calderetes que hacemos en, en fiestas uh -huh. es decir, la gente tendrá que apuntarse en el Ayuntamiento de Berrizar a cambio de lo cual recibirán eh, vino y también les repartiremos bolsas de basura para eh, dejar la zona completamente limpia uh -huh. es decir, que cambia el formato pero desde luego lo que se sigue es adelante con la actividad que funciona también. Eso es, que siguen adelante los, los, los calderetes que es lo, lo importante al fin y al cabo Y hablando de actividades novedosas, eh, tenemos que hablar de un ciclo mmm, que bajo el título Otro Berriozar también existe. ¿Qué es lo que nos va a atraer? ¿Qué es lo que podemos eh, ver con, en este, dentro de este ciclo? Pues precisamente lo que busca es dar a conocer ese Otro Berriozar eh, que eh, vive en unas eh, ciertas eh, condiciones más problemáticas, más dificultosas y que muchas veces oh, no se visualiza tanto o no tenemos tan presente. ¿no? Eh, está organizado por eh, la Concejalía de Bienestar eh, Social del Ayuntamiento y lo que pretende es, eh, con la participación de la Mancomunidad de Servicios Sociales y de distintas ONGs que trabajan distintas problemáticas a nivel eh, local, dar a conocer toda esta parte social, el, cuál es su actividad, a quién se dirigen y qué es lo que están haciendo con, con ellos. Uh -huh. Para ello hay varias actividades, eh, tres de ellas es en formato de, de charlas, que tendrán uh -huh. lugar los días eh, 16, 22 y 23 de mayo en, en el Culturgune, todo ello, y a su vez, eh, de una forma un poco, un poco más permanente, va a haber una exposición con la actividad que desarrollan todas, las, todas estas entidades, que tendrá lugar de, desde el 7 hasta el 19 de, uh -huh. de mayo también en el propio Culturgune. Perfecto, eso en, eh, en cuanto a esta nueva actividad, eh, este nuevo ciclo, otro Beggiozar eh, también existe... Eh, pero tenemos que seguir eh, adelante, tenemos que seguir hablando de otras cuestiones eh, culturales, festivas que eh, vamos a tener en eh, próximas fechas. Y eh, vamos a hablar de una que no va a tener lugar en Berriozar, pero va a tener mucho que ver con Berriozar, que es la fiesta de Sortzen Batúas, la fiesta por la nueva escuela pública Euskaldun. Uh -huh. eh, cuéntanos eh, cuándo va a ser, y bueno, aunque ya lo hemos hablado alguna vez de ello... Eh, ...cuéntanos un poquito los detalles... ...sí, este año eh, como novedad... Este, ...de normal la, re, la agenda que publicamos... ...suele recoger la actividad... ...que se desarrolla en el propio pueblo... ...en este caso hemos hecho una excepción... ...porque esta festividad... ...que se organiza todos los años... ...este año ha recaído la organización... ...en Berriozar... Mm -hmm. en, ...en la Asociación de, de Padres... ...y a su vez también profesores... ...y alumnos y alumnas de, de la Escuela Mendialdea... Eh, ...va a tener lugar el 20... ...el domingo 20 de, de mayo... Eh, como casi siempre en la, en la taconera en Pamplona. Y bueno, pues la verdad es que lleva, se lleva todo un año de trabajo entre preparativos, eh, el tema de la canción, uh -huh. el logo, y todo dedicado o sea, destinado a que la fiesta del día 20 salga lo mejor posible. Uh -huh. Últimamente también ha habido un llamamiento a participar tanto a colectivos, que eh, también hay que decir que muchos eh, eh, grupos musicales y de, distinto, eh, de distinta índole artística de Berriozar, también han sido llamados a este día, con lo cual eh, nos encontraremos que en Pamplona habrá, habrá bastante actividad de grupos de Berriozar. De Berriozar, efectivamente. Sí, ¿no? esto, es. esto ya no es una actividad en Berriozar, sino que es una actividad... Casi, casi de colonización de Iruña, de gente de Berriozar. Vamos a vasallar ese día. Y Pero, entonces, pues eh, viendo un poco la importancia que pueda tener, la hemos re recogido, así nos lo solicitaron y así hemos accedido por esta eh, especificidad de que está organizada por, eh, por la gente de Berizar. Y bueno, otra cita importante cada año, esta vez una cita deportiva y que además tiene lugar este mismo fin de semana, va a ser el Cross Lanzeluce. Uh -huh. Así es, eh, también eh, es una excepción que la Agenda Cultural recoja actividad deportiva, pero por la trascendencia que tiene el cross así lo solemos hacer todos los años. Y este año además con la salve también con la, la novedad de que de normal el cross solía hacerse el tercer eh, domingo de mayo uh -huh. y este año hay un adelanto, con lo cual interesa recalcar la, la fecha. Eh, es este mismo domingo y suele tener una repercusión importante tanto para las personas que participan como después también al nivel de todas las zonas que recorren en, mm -hmm. en Berrizar, con lo cual pues comenzando desde las categorías más pequeñas y después a partir de las 12 y cuarto con las categorías de adultos, pues tendremos esta actividad que se hará notar. Sí, sí desde luego se hará notar ya tuvimos hace poco a los organizadores aquí hablando del Cross de Lance y nos prometieron que habría premios para, para todo el mundo, que en eso no No habían escatimado y que gracias a sus colaboradores, a sus patrocinadores podrían eh, ofrecer regalos a todos los participantes y, y habría premios para todos y desde luego que es una actividad muy importante aquí en Berriozard. Y como otras muchas que tenemos también durante todo el mes, no da tiempo a contarlas todas. Eh, pero bueno, sí que podemos mencionar una o dos Que también van a tener lugar este, este mes, ¿no Fermín? Sí, pues por comenzar por las más eh, cercanas Diremos que el jueves de la semana que viene Haremos una la presentación eh, de un libro Concretamente el título es El que se rinde, se queda De una persona también eh, conocida Porque ha participado en distintas actividades eh, a nivel local Que es Dimitri eh, Acebace uh -huh. Entonces eh, a las 7 en la biblioteca tendremos esta presentación uh -huh. Eso, el próximo jueves El próximo jueves uh -huh. Y después también, eh, otra cosa novedosa, se ha, se ha comentado también en esta radio, es eh, una charla que, eh, con el título de 29 de marzo y ahora que pretende ver un poco cuáles son las eh, consecuencias y qué seguimiento o, o qué continuidad se le da a la jornada de, de la huelga general, eh, para lo cual pues, distintos eh, vecinos han eh, eh, planteado una mesa redonda que tendrá lugar el miércoles de la semana que viene eh, a las 7 de la tarde eh, en, también en el Culturgune. Uh -huh. Puede ser eh, muy interesante eh, por la participación de distintos sindicatos que estarán allí. Uh -huh. Perfecto, pues eh, dicho queda. No sé si hay algo más que quieras mencionar. Si no, ya vemos que el tiempo se nos echa encima y no sé, Fermín, ¿hay alguna cosita más eh, que quisieras destacar dentro de la agenda cultural de este, de este mes? No voy a citar ya ninguna actividad eh, porque la verdad es que nos quedan todavía unas cuantas en el tintero, todas ellas muy importantes, eh, pero lo único decir que sí que es cierto que la agenda recoge pues, muchas actividades ni siquiera todas las que existen en el pueblo, decir que es abierta también a que eh, los eh, colectivos que eh, que quieran anunciar sus actividades en la agenda, así lo pueden hacer, y así se, se demuestra, y que está en los buzones, con lo cual animo a consultarla Efectivamente, que eso es muy útil, pero bueno, como siempre ha sido un placer que nos hicieras este resumen de la agenda cultural, te esperamos el mes que viene con la agenda de junio, ya preparando esos meses de verano, y nada más eh, Fermín Irigoyen eh, técnico de cultura del Ayuntamiento het moment om te vergroten is kijk, ik alsco, het is daar weer in put my guns in the ground I can't shoot them anymore That long black cloud is coming down I feel I'm knocking on Heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knockin' on Heaven's door. Knock, knock, knockin' on heaven's door. Knock, knock, knockin' on heaven's door. Knock, knock, 50 minutos de la mañana y nosotros nos tenemos que despedir esto ha sido todo en lo que respecta al magazine Berrión, eso sí, os dejamos en la buena compañía de la programación de Berriozar y Riatia en el 100.8 de FM o en eguskiplaza.net Volvemos el lunes, como siempre, a las ocho y media de la mañana con el boletín informativo en euskera y a partir de las 9 con el magazine Berrión. To... Verás, eh, Betikoa, Ordurarte, Chinchoa, Kizan, Eta, Ondo Bici. Allo.